Libro de Miqueas. Capítulo 1. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acás y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra, y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor, el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque he aquí Jehová sale de su lugar, y descenderá y hollará las alturas de la Tierra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 «Revuélcate en el polvo de Bethleafra. Pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza. El morador de Zahanán no sale. El llanto de Bethesel os quitará su apoyo. Porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Uncid al carro, bestias veloces, oh moradores de laquis que fuisteis principio de pecado a la hija de Sion, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel». Por tanto, vosotros daréis dones a Moresedgat. Las casas de Axib serán para engaño a los reyes de Israel. Aún os traeré nuevo poseedor o moradores de maresa. La flor de Israel huirá hasta Adulam. Ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias. Hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti.